50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes La Plata, Berizo, Encina, un servicio informativo de la región bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 26 de marzo Trabajadores de sanidad realizarán un paro la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina anunció que sus trabajadores realizarán un paro nacional de actividades de 3 horas por turno, ya sea mañana, tarde o noche, en el que solo atenderán urgencias previstas para el día. Ayer el gremio realizó diferentes asambleas en los sanatorios para informar sobre la situación. Desde la Federación explicaron que, si bien se ha logrado llegar a un acuerdo con droguerías y laboratorios, la medida de fuerza se debe a la dificultad que presentan para poder retomar las paritarias en el sector de sanidad, que comprenden los sanatorios, clínicas, laboratorios de análisis, emergencias, psiquiátricos, geriátricos y atención domiciliaria. En este sentido, resaltaron la diferencia del 16% de inflación con respecto a la paritaria del año pasado. Nuevo viernes de descuento con la cuenta DNI. En La Plata hay seleccionado 28 comercios. Se trata de almacenes, verdulerías, carnicerías, librerías, farmacias y locales de indumentaria, entre otros, donde las personas que paguen sus consumos a través de cuenta DNI tendrán un reintegro de hasta mil pesos por cada viernes. Además, el comercio de cercanía obtendrá una bonificación del 5% del monto de cada venta cobrada a través de la aplicación. La promoción está vigente todos los viernes hasta el 28 de mayo para consumos abonados a través de la billetera digital. La campaña del Banco Provincia fue pensada como forma de reconocimiento a los diferentes negocios que impulsaron el uso de la app en el territorio provincial. Un servicio que informa... Más cerca. Más cerca Presentaron una denuncia por incumplimiento del deber público contra Garro el referente del Movimiento de la Dignidad Confluencia de La Plata, Javier burelli presentó una denuncia contra Julio Garro por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Luego de que el jefe comunal presentara una denuncia penal por entorpecimiento de transporte terrestre y daños en el marco del plan de lucha llevado adelante por los cooperativistas, en denuncia por irregularidades en el pase a planta prometido en las aperturas de sesiones del Consejo Deliberante. Las organizaciones aseguran que el municipio solo ofrece contratos por tres meses y que los trabajadores que aceptan se ven forzados a renunciar a trabajos que realizan en los barrios. Además, señalan que por edad, problemas de salud y antecedentes penales, habrá muchas personas que quedarán afuera. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 23.